En principio lo que estamos estaríamos aprobando hoy, porque es cierto que falta el, el hecho final, digamos que sería la, la votación, es la aprobación de un registro voluntario de personas usuarias y cultivadores de, de cannabis medicinal, personas que hoy estamos utilizando el, el aceite, digamos, por alguna patología que tienen y están cultivando en el marco de la clandestinidad y, y desde el Estado municipal queremos avanzar y de alguna forma darle alguna posibilidad de que tengan una registración oficial, en un marco oficial, para que ante una autoridad policial o judicial puedan tener algún otro argumento, si se quiere, eh, para, para presentar y decir que están cultivando en su casa por cuestiones de, de salud, básicamente. Bien, se llevó a todo esto después de muchas discusiones, muchas visitas a las comisiones, Eh, ¿Qué te quedó de todo eso? Sí, la realidad me parece, para destacar el amplio consenso que se generó porque la presencia de médicos, por la presencia de usuarios, cultivadores, eh, también abogados que dieron dieron cuestión y, y avanzaron y expusieron en, en la comisión. Y en ese sentido me, me parece muy importante porque el amplio debate es, es fundamental para que la sociedad también sea consciente y el Consejo de Ligantes pueda transmitir desde la Comisión de Administrativa eh, a la misma sociedad santa-roseña la, la necesidad de avanzar en este tipo de ordenanzas y generar una mayor conciencia de los beneficios del aceite de, de cannabis para las personas que son que son usuarias y que y aquellos cultivadores solidarios también. Bien, eh, se vio que había algo de desinformación, pero también algunas posturas bastante radicales de algunos sectores de la oposición. Eh, digamos sí. ¿Qué se puede hacer digamos pensando en el bienestar de esas personas que están siendo cultivadores y no pueden salir de esa clandestinidad? En principio trabajamos mucho para unificar proyectos o mejor dicho posturas, y lo pudimos hacer con el bloque del, del FREPAN, con el, el concejal Estadilla, eh, y en ese sentido decidimos decidimos avanzar y, y hoy estamos tratando la ordenanza. Es cierto que algunos, bueno, eh, en especial algunos sectores, hablan de que, que vamos a avanzar en la legalización de tal o cual Eh, digamos sustancia o, o droga si se quiere uh -huh. y la realidad es que no, ese, ese concepto es totalmente equivocado no se ha leído el proyecto, digamos, no, no es ni cerca lo que vamos a hacer simplemente vamos a, a generar un capital informativo de personas que usan y necesitan el aceite de cannabis para para tener menos dolencias en el, en el, en el tratamiento de una patología o una enfermedad que están atravesando como epilepsia refractaria o cáncer Y la realidad es que hoy tenemos un Estado municipal que está presente y que tiene la voluntad política de avanzar eh, en este sentido para, para darle un beneficio a este, este grupo de personas.